ochenteros y ochenteras esto es play keys con ricky García Lo que fue su tarjeta de presentación, el primer éxito de Don Funk, triple del pop, Britney Spears. a noticia últimamente por la contienda que tiene con su padre, Britney, ¿qué tal con tu padre? <risa> ya vemos que no muy bien, ¿eh? <risa> baby, one baby, baby, one more time. Las seis y nueve minutos, una menos en Canarias.、Oh. Momento para saber qué pasó en el mundo de la música, tal día como hoy. Ricky García. The only one my tears. 1986年に1986年に1986年 o 1 9 n 6 1986年に1986年 i 1986年に1986年に1ン8 6年に1 9 8 1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1986年に1 9 8 1 Vámonos al 86.、Cool、¡Qué temazo, eh!、No、y es que tal día como hoy, en el 86, Prince estuvo dos semanas en lo más alto de la lista de singles en los Estados Unidos con su tema.、Kiss. En el 2 de esa semana, Prince está como compositor además con el tema m a n n i n g Monday de Las Bangles que escribió con el seudónimo de Cristofe. ブロンディー Para terminar, queremos felicitar a Ariel Roth, que hoy cumple 62 añazos. Felicidades, querido. Artista nacido en Buenos Aires, guitarrista, cantante, compositor y productor que reside en España desde el 76. Formó parte del grupo Tequila junto a Alejo s t i b e l con el que consiguieron un notable éxito con canciones como Rock and Roll en la Plaza del Pueblo o Salta. A partir del 90 militó en Los Rodríguez junto a Andrés Calamaro. a André, r i e l Roth es uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta el rock español. Y aquí lo tienes, con el temazo que cantó junto a. A fito se llama Baile de Ilusiones. Estaba listo para todos tus mordiscos y preparado para todos tus pecados. Yo tenía el corazón adormecido, tú casi siempre el paladar anestesado. Y en el momento en que dejaste tu trabajo, ¿Qué? te cotizaste de cintura para abajo. Yo tenía la visa que provoca tu sonrisa. ピークのバイル よく見たことないです。 En Kiss. e s Con Ricky García. Bueno, ya sabes que de vez en cuando te pongo exitazos de Oasis. Pero hoy he elegido una auténtica joya de su álbum, h e a v e n Chemistry, del 2002, que se llama Stop Crying Your Heart Out. i t s been an ponían los hermanos cuando no se estaban pegando entre ellos, s ¿eh? Increíble. Es el sonido de Oisis、oh, this... Stop Crying Your Hot Out. Una de esas joyas que te pongo aquí en el show de la tarde. Y para joyas, fíjate. ¡Dongo you know,、oh. y Azú! Van a sonar en los próximos minutos y ¿Sí, también. Love, love? Vaya de noches joteras que te has pasado c o n esta canción, ¿eh? Can h シェルビリーフ。e m á e l i、really、e f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 Y t r y o c minutos, o no menos en Canarias, acompañándote acá, estés haciendo lo que estés haciendo nosotros, ahí en positivo poniéndote la mejor música del mundo. Y si te acabas de incorporar, bueno, pues que sepas que hoy la cosa va a dibujos animados, porque hoy es el Día Mundial de los Simpsons y queremos saber cuáles fueron aquellos dibujos animados que marcaron tu infancia. Vámonos hasta Instagram. Mira, dice Judith.Fadrique, dice: Hola familia, sin duda mis dibujos eran. Los pitufos. hablaba hasta con el verbo pitufar de cría. Tenía a mi familia. Mejor dicho, pitufada, ¿no? <risa> Dice, aparte tenía mi colección y soñaba con que cobraban vida. Vamos hasta Madrid, ya está nuestra amiga María. Los diminutos. <risa> tiki, ti, ti, ti, ti. ¿Vivía en m a d r i d Pues sí, me gustaba pensar que yo era una diminuta y me escondía ahí, ti, ti, ti. Y me identificaba mucho con la niña de las coletas o los moñetes, no sé qué llevaba. Juan de Torrevieja. Hola, Juan. Me gustaría ser la pantera rosa, porque, vamos, ingeniosa. Delgadita y además todo le salía bien. Aunque tampoco me desagradaría por q u i porque el tío era el más feliz de todos y además tenía una salida espectacular. Así que, y eso estoy, eso estoy, eso es todo, amigos. Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos. Hola, y o l i e de Segovia. Pues con el dibujo animado que me identifico es el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. Porque no me da la vida, no me da la vida! Corriendo de un lado para otro y mirando siempre el reloj para llegar puntual. Buenas tardes, soy Miguel de Barcelona、Amigo. y lo tengo muy fácil. A ver, con el Pitufo g r u ñ ó n De hecho, durante mucho tiempo. Fue el logotipo de mi WhatsApp. Anda, mira qué bien. Oye, cuéntanos la tuya. ¿Cuáles son tus dibujos favoritos? ¿Con cuáles te sientes identificado, identificada o identificada? 606-712-658. Hoy con Energy System, un altavoz genial. Play s k i l s Todas las tardes en Kiss. Con la mejor música. You c h e l l and ease you. How better just to please you? She's conscious and she knows just what it takes to make it. p r o b l h All t e boys think she's a spy, she's got. メロスコア Mundial de los Simpson. ¿Cuáles fueron los dibus que marcaron tu infancia? Daniel de Barcelona nos decía Garfield, porque le gusta estar tirado en el sofá y siempre comiendo algo. Iván desde Bilbao, de Isidro el gato, el terror de las gatitas. Juan desde Torrevieja, la pantera rosa y b o r k y Y Pilar de Murcia decía que Heidi, que le encantaba al abuelo y los pajaritos. <risa> Mándanos la tuya al 606-712-658 o bien a nuestras redes sociales. Búscanos como PlayKiss-Es. Estamos, ¿eh? Estamos en todas, s e s t a m o s en todas. Hoy con Energy System, un altavoz fantástico para que no te pierdas ni un solo PlayKiss desde hoy. ¡Te espero! Esto es PlayKiss con Ricky García. Y ahora de Rembrandt. ¡No one's own lapers gonna be this way! Jobs and joke you b r o k your love lies t way It's like you're always stuck in second year when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year but Esto es Blic Blic o n r i q u e García. 658 y queremos saber cuáles fueron los dibujos animados que marcaron tu infancia. Buenas tardes, Cristina de Vigo. Yo recuerdo unos dibujos animados de unas ardillas que se llamaban Banner y Flappy. Banner y b u e n o realmente no podría deciros cuál era el argumento de la serie infantil, pero sé que me resultaban inspiradores y que me gustaban, que me alegraban e la tarde. ¿no? El detalle es lo chulo, Cristina. 606-712-658. Te espero. Diversión, oyentes divertidos, buena música y toda la información que llega ahora puntual y en tiempo real en el boletín de las 7:6 en Canarias con Ismaela Ranz. Y a la vuelta te hablaré de una actriz, modelo y cantante que se llama Grace Jones. ¿Te acuerdas? La que abría la boca y le salía un coche de dentro en el anuncio. Pues esa. Esto es Kiss.